ya es esta trónica un programa que todos los domingos dedicamos aquí en radio crash en la radio libre decisión al tecno y a los sonidos oscuros del underground electrónico rítmico estaremos como digo de 9 a 11 de la noche y esperamos que os puestan estas dos horas de Música avanzada, hoy vamos a tener un programín un poco. raruco porque trae un montón de cosas así extrañas y poco poco identificables estilísticamente, pero que son por así decirlo vanguardia eh, hoy en día en el, en el panorama tecnófilo europeo. Pero vamos a empezar con la que bastante eh, identificable <ríe> estilísticamente porque hay un productor que va a estar aquí en sisión la semana que viene en el lana y hay uno de los productores un poco más eh, más cañeros por así decirlo si ¿Sí, se puede decir cañeros del techno así actual y un argentino que se fa llamar filter tiene varios trabajos eh, ahora está con Pole Group y Bueno, un estilo muy oscuro, pero que tampoco se sale de lo que lleve estilísticamente falando el tecno más clásico. Vamos a poner del último EP que sacó con Polygroup, un EP buenísimo de, con, compartido con Jonas Kopp que tiene tres temas eh, redondos: los tres. Este eh, que va a sonar. Eh, se llama earth rising Pues este era el filter el productor como digo argentino que tiene un montón de, de producciones a las espaldas y que son todos de este estilo bastante potente y bueno esperemos que en su versión DJ sea también de esta, de esta manera potente y vamos a seguir en esta línea de contundencia con eh, blues response y el nomato de joy blues uno un productor así bastante eh, multidisciplinar que y es cubano americano pero que ahora eh, para variar está residiendo en berlín y bueno este en Tamo trabajando con gente como firfartor y o Joy jordison de slipknot, de slipknot. Y luego marchó para berlín se establece allí y, y bajo el nomato de blues response ya fue un tecno así más eh, más al estilo de, de la ciudad donde reside su último ep es este que tenemos aquí se llama human Augen Mansion. Eh, tienen cuatro temas eh, que tienen un poco también para territorios industriales, pero que, eh, no, como digo, no son de lo que lleve el, el tecno más berlinés. Y vamos a poner la canción que se llama Matching Goz. Eh, con su EP eh, Human Augmentation que tienen así una estética muy ciberpunk, y bueno, el sonido tiene un poquitín también ese tono, aunque como digo, está dentro de lo que lleva el tecno berlinés más al uso. Y si hablamos de tecno berlinés, hay que poner a A Marcel Detman y a Ben Clock su último EP. Marcel Detman es uno de los dueños de la Bergain y Ben Clock y yo todos los asiduos también. No sé si tiene alguna participación en ese club emblemático de la capital del techno mundial, pero vamos está eh, ahí metido todo el día también. Este último EP en colaboración está grabado en el sello como no Os Gutón. el sello de marcel desman y vamos a poner el tema llamado de tenant Marcel Dedman junto con Ben Clock en su último EP con Os Guton. Y seguimos con algo un poquitín diferente. Se trata de NTHNG y un productor holandés que está acabando de solear su primer EP LP con el Seiu Lobster Cheremin eh, NTHNG y eh, eh, se debate así entre un estilo entre el dub techno y algo más oscuro y difícil de, de clasificar a mí la verdad que me gusta bastante este último lp y, y es muy guapo y tiene algunos temazos como el que vamos a poner que a mí casi como que me recuerden un poquitín al calbrenner más del principio más oscuro y También se puede tener alguna semejanza así con eh, Prince of Denmark, un otro proyecto que también pusimos aquí, hará pocas semanas. Pues eh, nada, este It Never Ends, su último EP, vamos a poner precisamente el que da título del disco: It Never Ends. sonaba este productor holandés que como digo un poquitín inclasificable algunos dicen que era tecno eh, otros que no pero bueno aquí está la propuesta que además estaba teniendo bastante aceptación y bastante bastante éxito a nivel europeo y vamos con otro productor que se falla llamar también con siglas ASC. Este llamase en realidad James Clemens. Y antes, antes de dedicarse al techno, que ya hace un par de años nada no más, hacía eh, eh, and bass y era conocido por este estilo de música. Eh, ahora hay un techno así ambiental eh, dentro de lo que puede eh, denominarse Deep techno o Tecno Profundo o Tecno Hipnótico. Y su último EP llegó en el Y la canción que va a sonar se llama Soma, que no tiene que ver con Villa. Seguís en Sexta Trónica en Radio Crash, el 105 de la FM, un programa que dedicamos todos los sábados, todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, y que, como veis, que está sonando, está dedicado al techno y a sonidos oscuros y de un poco pertenecientes al underground más. oscuro y más rítmico de, de la electrónica que hoy en día te puedes atopar. Eh, seguimos con con algo un poquitín diferente y eh, un proyecto que a mí sorprendióme mucho porque yo además eh, eh, no suelo comprar nada en, en formato digital y este este EP que voy presentamos aquí cómprelo porque tampoco lo encontraba pirata. yo se lo he descargado todo pirata y este en, en concreto no lo, no lo topé por ninguna parte así que lo compré y he editado también en vinilo Tratase de uno de un proyecto francés llamado Hanchi eh, Hanchi o Anchi, no sé cómo se pronuncia que tiene una H al principio y eh, graben con un sello que se llama un sello inglés que se llama Hebrautniz Álgebra, álgebra de la necesidad un sello así dedicado a cosas oscuras y eclécticas eh, estos este proyecto Hanchi fue un tecno ambiental muy muy guapo a mí me sorprendió mucho y eh, los temas son un viaje en sí ellos mismos y bueno sin más vamos a presentar el, el tercer tema de este EP que se llama Christian Capu Eran Hanchi, eh, un proyecto como digo francés que graba con el sello inglés Algebra Niz, y que este fabuloso EP, llamado precisamente The Fabulous Pain, eh, está editado también en vinilo y de aquí recomendamos vivamente porque eh, ya es una música que sin desear de ser. tecno eh, tiene un mogollón más de matices de, y de sonoridades y de texturas de lo que D'Avezzo nos ofrece el, el tecno al uso. Y vamos con cosas así vanguardísticas, por decirlo de alguna manera. Son eh, proyectos que van un poquito más allá de lo que eh, el, el tecno que solemos poner aquí. y que pertenecen a sellos un poco que están en vanguardia en este sentido eh, tanto en Europa como en Estados Unidos que este que vamos a poner ahora se trata del sello Aesthetic House un sello que grita mayormente en cassette y que se dedica sobre todo a cosas así que van entre el noise el techno el ambient el dar cambien y lo industrial y como estos granite más que hay un proyecto que creo que llegue de los ángeles eh, aunque no muy seguro eh, su trabajo exit estratesis eh, salió con una house como digo y vamos a eh, igual ponemos dos temas pero bueno ya que como son eh, muy disebrados eh, uno del otro y es un poco para abarcar todo el Todo el concepto estilístico de, de estos Granite Mask. Vamos a empezar con Protean Force. así pues guapo sonaba eh, granite mask eh, este sello asedis house que edita casi todo en casete como veis y un poquitín lo que se lleva ahora o lo que en llamar low-fi como baja fidelidad o algo así que son grabaciones que no intenten emularles altas producciones eh, fechas con muchos medios y mucha pasta de por medio y mucho equipo sino que son un poco producciones más caseres pero que yo creo que eh, primen las ideas y, y lo que eh, o sea lo que ta, lo que quiero ofrecer más que el, la calidad de la producción en sí eh, vamos a poner otro tema de Granny Mask eh, algo distinto para que veáis el rango donde se mueven Eh, que se llama This dealer el traficante de muerte Sí, era el vendedor de muerte de los Granite eh, Mask, eh, precisamente también de Estados Unidos. Entre Filadelfia y Barcelona está un dúo que se llama bailes que asolearon ya esta cinta que tenemos aquí con el sello Silvo Recordings, pues, hará un par de años. Y ellos lleven desde el 2010. y bueno son también algo así ecléctico que lo mejor y que escuchéis y así también muy oscuro eh, típica música para <ríe> pa realizarla en, en cinta eh, como digo llámense bailes y de este after hours vamos a poner se Buscant. buscando Pues ya que estamos metidos en fariña y en cosas así ruidísticas, si esto os pareció raro más, os va a parecer a lo que vamos a poner ahora. Y una de las muses de del Noise, por, sí, yo creo que del Noise puede decirse, eh, europeo Guaño, tratase de Anguanyu, trata de una productora que se llama Frederick. pero que utiliza Pornomato Mary y graba con un seiyu que sí que es importante ahora en Europa y es Post-Isolation, un, un seiyu que también graba mucho en casetes y que edita todo este, toda esta serie de estilos oscuros que van del ambiente tecno pasando por el noise y la música industrial y bueno Bruce Mary es eh, yo creo, creo que Yedanesa como el propio sello y eh, vamos a poner de un LP que sacó hay poco el año pasado de Espiral eh, un primer tema que se llama eh, Enter into then I see other people suddenly plunge into salt water. Men all alone. Entirely alone with horrible moisture. I run through the streets while I stand there watching. They the clumsily past me. Their eyes are black. Fleeting from their ills and carrying them over I shall lean against the walls, they will shall shout to them. I have entered into you, I will you from the of They will still be Sisters, to all those eyes will slowly eat up the face. and entered into them. I will consume Este noise de mari Que vamos a escuchar en otro tema De eh, otro caballo de dos años más para atrás Del 2014 De una cinta que se llamaba The Viewer Y con un tema eh, un poquito más contundente Que se llama Obedient Grounds Centrados en este estilo y que están un poco siendo punta de lanza del panorama electrónico europeo. Y precisamente en Post Isolation, en el SEUST danés que estamos poniendo aquí eh, con eh, Puce eh, vamos a seguir con él porque tenemos una, una edición de que hay un recopilatorio de seis tintes. con diversos productores del sello entre algunos muy conocidos como Barg eh, o Internacionales, pero vamos a centrarnos en algo más eh, desconocido como estos Orfagan, que son también daneses, creo que son un dúo, y que nos vienen en una cinta con una cara entera para ellos, con un tema que se llama Medan Dusov Este de Orphan, que me recuerda Bastante a otro de Barg un, Uno de los productores Más conocidos de Post Isolation y fundador De Noel Electronics Que tiene una cadencia muy similar Que supongo que es una coincidencia eh, Nada de Nada intencionado Y Vamos a Dejar un poquitín el sello este Para poner, antes de que termine El programa, una banda que quiero poner, son unos ucranianos del sur, que se llaman Kadacha, eh, de, que editaron una cinta el año pasado, en el 2016, llamado, llamada Corpus Cali, eh, una cinta donde mezclen un poco todo también, desde cosas muy tecno a... bueno, muy tecno no, pero... Eh, con cadencia bastante tecno a rollos más que pueden llevar a, a recordarnos a lo que fue el crowd rock todo con, con una cadencia también bastante tribal eh, bueno lo mayor y que lo escuchemos vamos a poner el tema Watchmen of the apocalypse Pues esto cada Kadaicha de Ucrania eh, con su cinta corpus kylli una cinta que seguramente no vas a escuchar en ninguna emisora en Tolestau porque allí hay una cosa rara rara de narices y vamos a poner eh, el último tema de del sello este que estamos indagando bastante en el eh, post isolation un tema de alguien que está entre Rusia y Suecia, tratase de Misha Pawlowski, eh, una productora también bastante ecléctica, que aquí en, estas, en esta recopilación de seis tintes eh, dediquen la cara de una eh, especialmente a ella, y el tema que va a sonar eh, y el que más nos gusta se llama Vramit Til Slutning. vamos a retirarnos hasta la semana que viene aquí en sexta también en este plan tranquilín un poco yoñe de lo que solemos poner habitualmente y nada deseamos salud y libertad hasta la semana que viene si Si todo sale bien y no nos pasa nada, hay que confiar en ello. Y terminamos, como digo, de forma tranquila y serena con FODDOT. El proyecto y también eh, escandinavo donde está el VARG con el sello Post-Isolation y el último trabajo que sacaron. De nombre completamente impronunciable para mí porque está en, en caracteres rusos. pero que vamos a poner el primer tema y como digo con él nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Sistatrónica de 9 a 11 de la noche en eh, Radio Crash eh, como digo hasta en todos, salud y libertad